Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales de alabanza y adoración todos los jueves a las 7 y 30 de la noche en nuestro centro de conexiones ubicado en la avenida José Carlos Mariategui, 735 segundo piso San Gabriel en Villa María del Triunfo y los domingos en doble horario 9 y 20 y 11 de la mañana en las instalaciones del Cine Star ubicado en la avenida Los Héroes 240 San Juan de Miraflores A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Antes de ir por el pasaje bíblico de esta noche, íbamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad de aprender, de recibir tu palabra, de conocer más de ti, gracias por este tiempo que tú nos das de poder ser enseñados, guiados y transformados por el poder de tu palabra. Oramos en este tiempo para que tú nos guíes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de poder aprender juntos. Dice la Biblia, "Y vamos juntos al evangelio de Lucas". Si usted tiene una Biblia, Lucas, el capítulo 9, versículo 57 en adelante hasta el 62. Lucas dice: y mientras ellos iban por el camino uno le dije te seguiré a donde quiera que vayas y jesús les dijo las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza a otro le dijo sígueme pero él le dijo señor permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre mas él le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro le dijo, "Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme los de mi casa." Pero Jesús le dijo, "Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios." Todos estos días hemos hablado de condiciones para ser discípulos. Pero esa noche quiero mostrarte y hablarte bíblicamente cómo es que Cristo cuando estuvo predicando el evangelio y él estaba buscando discípulos, no solamente estableció condiciones para ser ser un discípulo de Cristo, sino que además de todo eso, él va a establecer pruebas para la gente que quería seguirlo. Recuerde que para Cristo no era tan fácil lidiar también con la multitud. Recuerde que él había hecho milagros para dar de comer a una multitud. Entonces, él sabía quién estaba siguiéndole y por qué razón le estaba siguiendo. En una ocasión Jesús les dijo, "Ustedes me están siguiendo por el pan que yo les he dado de comer, no por las señales que les he mostrado, no por lo que les predico, ustedes me están siguiendo por el pan." Entonces, Jesús sabía quiénes le seguían, por qué le seguían y cuál era el trasfondo de lo que la gente estaba viviendo. Y por tal razón, lo creo firmemente él tenía que obtener y establecer esas pruebas sobre la gente porque él conocía el corazón de las personas él podía conocer los sentimientos y los pensamientos de las personas y por eso cuando la multitud estaba con él casi siempre él estaba volteando hacia la multitud y estaba diciéndole condiciones para seguirle a Cristo Hoy en día la gran mayoría de personas cree en Dios y dice creer en Dios en su manera y la gran mayoría de personas está diciendo yo creo en Dios, yo sé que Dios existe y eso es bueno saber que la gente puede decir eso, pero cuando hablamos del Evangelio es necesario entender realmente por qué estoy siguiendo a Cristo. Es necesario entender por qué razón estoy siguiendo a Cristo, por un asunto emocional, por un asunto emocional, Simplemente porque no tengo nada que hacer o porque a esta hora no hay nada interesante en la televisión. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo deberíamos seguir? Y Cristo siempre estaba atento con la multitud y hoy en día Dios también está interesado en que usted y yo seamos verdaderos discípulos de Cristo. Ser un verdadero discípulo de Cristo es un asunto mucho más no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva que él quiere para cada uno de nosotros. Hubo un hombre que mientras Jesucristo estaba caminando se le acercó y le dijo, "Te seguiré, Señor", pero pero tenía un pero. Ahora, cuando hablamos de seguir en este pasaje de Lucas, nos cita el caso de tres hombres que acabamos de leer, tres hombres los cuales reconocían el señorío de Jesús, reconocían la autoridad de Cristo, Cada uno de ellos seguro que eran candidatos para ser siervos, cada uno de ellos era gente que estaba siguiendo a Cristo, pero cada uno de ellos también Jesús lo llevó a enfrentar pruebas. Pruebas para saber si su decisión realmente era correcta y no eran pruebas tan sencillas, eran pruebas severas. Eran pruebas complicadas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ya le dije, ¿por qué razón Jesucristo estaba poniendo condiciones? ¿Por qué razón Jesucristo estaba poniendo sobre la gente pruebas? Es sencillo. Es sencillo porque él no estaba queriendo que cualquier persona lo siga. Por muchos años y aún dentro de nuestra sociedad, muchos de lo que hoy en día somos cristianos hemos sido responsables de que la gente aún hable mal del cristianismo hablen mal del cristianismo porque nosotros no hemos probado ser gente de calidad en todo el sentido de la palabra, aun en nuestra fe misma, en nuestro propio cristianismo. Hace 20 años o más de 20 años atrás, pongámosle, hace 30 años atrás o 35 años atrás, la gente siempre estaba diciendo que el evangelio es para gente floja, gente que no tiene nada que hacer. Gente que no quiere tener ningún sentido de dirección o no tiene aspiraciones. Esto era lo que la sociedad hablaba. Y aún todavía quedan pequeños rezagos de personas que suelen traer ese tipo de conceptos sobre el cristianismo. ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe por qué razón? ¿Es acaso que el evangelio ha cambiado? ¿Es acaso que el evangelio que Cristo predicó es ese evangelio que la gente está hablando? La razón es una sola. El cristianismo llegó a tener esa definición porque la gente que decidió seguir a Cristo no fue gente de calidad. No fue gente que estaba dispuesta a atravesar las circunstancias y aun a pasar las pruebas. Es por esa razón que mucha gente estaba siempre hablando mal del cristianismo, porque muchos hombres casados no fueron buenos hombres, buenos matrimonios, no habían buenos modelos de matrimonio. La gente cada vez que se entere que tú eres cristiano, la gente no va a hablar solamente de ti, va a hablar del cristianismo. La gente va a mirar lo que haces bien, lo que no haces bien. La gente está calificando tu vida, tu profesión, tu matrimonio, tu familia, la gente está calificando todo. Pero además de todo eso, califica el cristianismo. Y nosotros hoy más que nunca tenemos el desafío de cambiar esta situación, porque en realidad Usted y yo deberíamos ser gente de alta calidad, probados como discípulos para mostrar un gran y alto testimonio de nuestra fe. Es por esa razón que usted y yo estamos llamados a enfrentar las pruebas, aun que Jesús estableció cuando los discípulos lo seguían. Estamos llamados a enfrentar esas pruebas. Hoy en día mucha gente está tratando de hacer un cristianismo a su manera, en su forma, no bíblico, no basado en la palabra de Dios, sino en su forma Y eso no es cristianismo y por eso cuando alguien fracasa, cuando un cristiano fracasa, la gente no solamente habla de ese cristiano, sino habla de todos los cristianos. La gente cuando critica va a criticar a todos los cristianos. ¿No se ha dado cuenta que es importante que usted y yo tengamos que mejorar nuestro testimonio, aun basado desde las pruebas del evangelio? Jesucristo estaba encontrando dentro de su ministerio cuando él estaba aquí en la tierra, gente que lo quería seguir gente que si sí lo quería seguir pero cristo estaba queriendo asegurarse que ellos iban a ser gente de alto nivel gente que iban a correr y por eso ni bien alguien le decía maestro te seguiré te seguiré él le ponía una prueba te seguiré y le ponía una prueba ahorita mismo cuántos de ustedes están atravesando pruebas cuántos de ustedes atraviesan circunstancias de adversidad pues no te alarmes porque en realidad ese es el momento donde puedes probar qué tipo de cristiano eres ¿Qué tipo de cristiano somos? Usted podría tener pruebas en su salud, en su vida financiera, en su vida laboral. Ese es la oportunidad para que usted pruebe qué tipo de cristiano es, qué tipo de discípulo es. Muchos de nosotros hemos justificado nuestro dolor y nuestras adversidades y queremos que por las adversidades que vivimos se nos aguanten nuestros berrinches. ¿No le ha pasado esto? Ay, estoy pasando pruebas, pues quién va a querer cantar? Ay, y soy pasando dificultades, ¿quién va a querer orar? Ay, tengo mucho trabajo, ¿quién tiene tiempo para servir? Berrinchoso. Cuando Jesús estaba mirando la multitud, él estaba asegurándose que ningún berrincheso le siga. Oh, pastor, no le creo, él era alguien de amor. No, la Biblia dice, él era alguien de amor, era tierno, pero también era firme. Él era tierno, pero a la vez era firme. Por eso cuando este hombre se levantó, versículo 57, y dice mientras ellos iban por el camino, uno le dijo te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese fue el primero, está ahí conmigo. Versículo 59, a otro le dijo sígueme, pero él le dijo Señor, pero Señor le dijo, le dio su pero, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre, mas él le dijo deja que los muertos se entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia por todas las partes el reino de Dios. Y había otro ahí mismo, el versículo 61, pero el otro le dijo, te seguiré, Señor, pero con una condición. Primero, permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo, nadie que después de poner su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Dígame usted que era fácil, dígame usted acaso que él estaba haciendo del seguir a Cristo un facilismo. Dígame, ¿es un facilismo fácil? No, él estaba poniendo una prueba. Al primero que le dijo, "Te seguiré a donde quiera que vayas", entonces Jesús dijo, "Voy a rascar hondo para ver qué sale. Mírame un instante. Tú que has decidido seguir a Cristo, tú que puedes decirme, "Yo conozco de Dios, yo leo la Biblia, yo conozco la palabra de Dios años y años", muy bien, es el momento de dificultad donde sale verdaderamente quiénes somos tú y yo. Es a la hora de servir a Dios donde sale realmente quién tú y yo somos. Es a la hora de dar a Dios lo que es de Dios cuando sale lo que tú realmente eres. Si alguien que ama a Dios o amas más lo material. Son en los momentos de prueba donde sale realmente quién eres en realidad, quién soy en realidad. Por muchos años hemos pensado que el cristianismo debe ser un asunto simplemente de oferta. Hemos ofertado la salvación, la iglesia en los últimos años hemos caído en una decadencia doctrinal y por esa razón hemos perdido mucho peso de influencia no solamente dentro de la misma iglesia sino en la misma sociedad. ¿Por qué? Porque hay cristianos, sí, que se llaman cristianos dentro de la sociedad, pero por una falta de compromiso con la palabra de Dios, con un peso doctrinal, han dejado un mal testimonio en la sociedad y por esa razón la sociedad no sigue llamando a esos cristianos que no tienen un sentido el cristianismo es para gente floja, gente que no tiene dirección, gente que ha tomado el cristianismo y se ha hecho irresponsable en su vida, en su matrimonio, en su familia. Por eso que el cristianismo ha perdido mucha influencia. Sí, creo que tus hijos y mis hijos deberían tomar sitiales altos, es verdad. Pero antes de eso necesitamos adoctrinar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Antes que eso, tu matrimonio y mi matrimonio deberían ser fuertes en la palabra de Dios. Tu matrimonio y mi matrimonio necesitan pasar tiempos con Dios, orando, buscando a Dios. No es suficiente que tú y yo oremos por tener economía para que nuestros hijos vayan a la universidad. Eso es muy fácil. No. Aunque para muchos pueda pensar que es difícil, hacer que nuestros hijos vayan a la universidad es un asunto muy fácil. El asunto es hacer que vayan ellos adoctrinados, comprometidos con la palabra de Dios, con su amor a Dios, estando dispuestos a saltar cualquier prueba que venga mañana más adelante. Necesitamos prepararnos para esto y Cristo no estaba jugando, Él estaba diciendo, hey, hey, alguien dijo algo bonito por allí, alguien me dijo que me va a seguir a donde quiera que yo vaya y Jesús volteó y le dijo, las zorras tienen guaridas. Las aves tienen nido, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Le estaba diciendo la verdad o no? ¿Por qué le estaba diciendo la verdad? Porque él quería saber hasta dónde había ido su simple pregonar. Y cuando hablamos de las pruebas del discipulado, una de las formas que vamos a ser probados es en nuestro carácter. Este hombre que gritó y dijo, "Te seguiré a donde quiera que yo vaya", es la prueba de un discípulo impulsivo, de un hombre movido por sus impulsos. En realidad, cuando él declaró, "Te seguiré a donde quiera que yo vaya", suena muy lindo. ¿Alguna vez alguien te dijo así? Por favor, los casados y las casadas pueden recordar eso. ¿Cuándo fue esa vez que tu esposa te dijo, "Te amaré por toda la vida, mi amor"? "Te amaré con arrugas. Te amaré con rubor y sin rubor." ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa te dijo, "Mi amor, te amaré con guata o sin guata"? El cuerpo cambia, las cosas cambian. Y son en los momentos de dificultad donde usted y yo vamos a ser probados. Y perdónenme si traigo este ejemplo, pero usted y yo sabemos que muchas veces nuestras pruebas en nuestra vida cotidiana la hemos tratado de llevar de una forma equívoca y en el discipulado, usted y yo debemos entender una cosa muy clara, Jesús no estaba haciendo la vida fácil a nadie, es por eso hoy en día que yo como pastor tengo que revisar también mi cristianismo y lo que le comparto a ustedes, porque no puedo caer en un asunto de ofertar el cristianismo, por esa razón que hemos perdido peso de influencia. El otro día alguien se me acercó y me dijo, "Quiero hablar con usted, por favor, pastor." Y yo le dije, "Está bien, dígame." "Quiero contarle acerca de una persona que ha llegado a mi trabajo y hace esto, y hace aquello, y hace aquello." "Bueno, está bien, ¿algo más que quiere decirme esta persona?" Pero esa persona dice que es un cristiano. Con todas esas barbaries que me había citado que esa persona practicaba, y esa persona, yo le dije, "¿Está seguro que es un cristiano? Yo creo que es un asistente, no creo que sea un cristiano." "Sí, él es un cristiano y sirve en su iglesia." Y yo le dije, yo no puedo rendirte cuentas de esa persona porque yo no soy su pastor, yo no lo conozco, pero sí quiero tomar cierta capacidad de responsabilidad porque nosotros los pastores necesitamos decirle a la gente que dentro del cristianismo habrá pruebas y es en el momento de dificultad donde necesitamos reflejar nuestro buen testimonio en cada área de nuestras vidas. En cada área de nuestras vidas hemos caído en un proceso de relajo donde hoy en día pensamos que la gracia, la gracia, la gracia y yo creo en la gracia y la gracia es del Señor, la gracia nos dio para ser salvos pero la gracia no es licencia para pecar, la gracia es la puerta abierta para correr a la presencia de Dios más no para justificar mi berrinche mucha gente hoy en día está haciendo sus berrinches y quiere que sea justificado por la gracia Entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando? Entonces, ¿de qué discipulado estamos hablando? El voluntario impulsivo gritó y dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. En el verso 57. Este hombre hubiese sido un buen candidato para el Señor Jesucristo. Este hombre hubiese sido un buen candidato. Y creo que la palabra que él dijo suena muy profunda. Pero Jesús le puso la prueba. Le puso la prueba. Le puso la prueba. ¿cuántas cosas has dicho tú y yo hemos dicho a Dios en secreto? ¿alguien ha dicho cosas a Dios en secreto en su oración, hemos pedido y hemos dicho Señor, te pido, Señor te prometo, Señor esto y hemos hecho cosas como esa, pero déjeme decirle que Dios va a poner a prueba nuestra fe sí Él va a poner a prueba nuestra fe Él va a poner a prueba tu cristianismo para ver si estás listo a vivir y a servirle y a seguirle aún en medio de la miseria, ay ah, pero a mí me han predicado un cristianismo de prosperidad, y que Dios es un Dios de super prosperidad, querido hermano, Cristo estaba diciendo, el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza, y muchas veces usted y yo hemos pasado por esas situaciones, pero él está viendo si vamos a ser fieles en medio de esa situación, Mucha gente solamente está dispuesta a seguir a adorar a Dios cuando todo es en tiempo de bonanza, pero eso no es así. Hay momentos de dificultad, hay momentos de adversidad y ese momento quiere Dios saber qué va a salir de tu corazón y de mi corazón. Es en el momento de adversidad donde seremos llevados a un encuentro, a una realización personal en nuestro cristianismo. Jesús logró ver que este candidato era demasiado impulsivo. Su deseo era genuino, pero probablemente se evaporaría en momentos de dificultad. En momentos de dificultad. Ahí es donde tenemos que mirar si realmente estamos dispuestos. Y yo quiero animarlos, porque es momentos de dificultad. Van a haber momentos y siempre les estoy diciendo que la palabra que usted tiene en sus manos es no negociable. Esa palabra es no negociable. Y si usted ha creído en Cristo y usted dice que es un discípulo de Cristo, esa palabra es tu único fundamento en la vida y es no negociable y nadie puede cambiar lo que dice en esa palabra y usted tampoco debería permitir que nadie cambie lo que dice esa palabra. Si esa palabra dice ama a tu enemigo, ámalo, nadie lo puede cambiar. Si alguien quiere cambiar esto en tu vida, tú puedes decir, eso es no negociable, yo soy un hijo de Dios y tengo la palabra y voy a vivir con la palabra de Dios. Y si la palabra te dice que hay que servir, pues tienes que servir. Y si alguien te dice, no, tú no vayas a la iglesia pero no sirvas, aquí está, es un no negociable y yo voy a servir. Es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Si tu mamá y tu papá te dicen, no vengas a la iglesia y tú ya tienes 17 años, pues te toca prevalecer en la palabra. A los 17 años yo decidí y le dije a mi padre, yo voy a servir a Dios. ¿Por qué? yo no te estoy contando una historia, algo que a mí me contaron, a los 17 años mi padre me dijo que vas a hacer de tu vida y yo le dije voy a servir a Dios y la primera oportunidad que tenga iré a estudiar en el seminario, él me dijo estás loco y yo le dije creo que sí pero he decidido servir a Dios y a los 18 años yo estaba sirviendo a Dios No lo hice cuando tenía 20, no lo hice cuando tenía 25, no lo hice cuando tenía 30, cuando era alguien que podía decir soy un menor de edad, pero yo había entendido la palabra y esto es un ego no negociable. No estoy diciendo que esto es general para todos, pero hay muchas cosas que Dios está diciéndote a ti que la debes hacer y si está en la palabra, no tengas temor de hacerlo. No tenemos por qué temer lo que el hombre nos puede hacer, sino más bien temer a Dios sobre todas las cosas. Es necesario que usted y yo entendamos que ese hombre tenía un buen deseo, pero Jesús lo miró y le puso una prueba. Jesús se dio cuenta que estaba hablando sin tener en cuenta el costo de lo que significaba seguirle. Jesús se dio cuenta de que ese hombre estaba hablando simplemente por decirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado cosas sin tener sin medir el costo de lo que significa seguir a Cristo? Es necesario que usted y yo tomemos un momento para pensar y no caer en este mismo error de este voluntario impulsivo. Jesús le respondió para saber hasta dónde llegaría su entusiasmo. Le tuvo que dar una respuesta. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por mí? Esa fue la pregunta que Jesús le dijo. Cuando le estaba diciendo a la zorra tiene en guarida, le estaba diciendo, "¿Estás dispuesto a sacrificarte por mí aunque pase por la miseria?" ¿Está dispuesto? Y ahí lo pensó, ¿no? Lo tuvo que llevar a pensar, ¿estás dispuesto a enfrentar una forma de vida más baja por amor a él? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? El cristianismo es un asunto donde usted y yo necesitamos establecer si estamos dispuestos o no. Yo recuerdo mis inicios después que yo decidí servir a Cristo, no fue nada fácil. No fue nada fácil. Yo fui de esos jóvenes que puse mi pie y salí de la comodidad para entrar a esa dificultad. Y por eso cuando algunas personas a veces están hablando mal de los pastores, soy el primero en levantar mi voz porque yo no conozco ese tipo de experiencias, porque yo no soy de esos que pueden decir, "Ah, hoy en día la gente siempre está hablando mal de los pastores." Y diciendo, "Ah, los pastores, ellos tienen buenas casas, ellos tienen buen, buen carro, ven a mi casa a ver si tengo buena casa. Súbete a mi carro a ver si tengo buen carro." Yo siempre estoy diciendo a la gente, "Ah, los pastores, los pastores, y siempre estoy diciendo porque eso no es así. Cuando yo inicié el ministerio a los 17 años, yo solo tenía un pantalón jean y un par de zapatillas con un hueco en la planta. Y así me iba a predicar. Y yo pasaba esas dificultades, pero yo entendía qué es era el cristianismo. Y yo estaba diciendo, "Señor, si tú vas a hacer tu obra en mi vida, haz algo grande en mi vida. Haz algo grande en mi vida." Y Dios estaba obrando en mi vida. Y yo no tenía Y mucha gente estaba señalando y mucha gente estaba diciendo, "Pero es allí el momento de dificultad donde Dios va a probar si realmente usted es de aquellos que lo ha dicho por emoción o que en realidad está dispuesto a enfrentar cualquier forma de vida tan baja para dar gloria a Dios. Esto es así. Es así de sencillo. Aquí en esa comunidad en Lima, en la capital, la gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados a vivir en nuestra comodidad. La gran mayoría de nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas siempre y cuando haya comodidad. Estaba mirando un poco lo que había en el pasado, en mi vida. Hoy en día los jóvenes quieren ser parte del equipo de alabanza si le pones todos los instrumentos. Yo recuerdo mi época cuando era parte del equipo de alabanza, nadie podía subir a ministrarse y primero no había estado 30 minutos doblado de rodilla ahí delante. Hoy en día los músicos quieren venir, 10 minutos, probar el sonido y ponerse a cantar. ¿Qué es esto? Si no estoy dispuesto a dar prueba de mi cristianismo, entonces ¿qué tipo de discípulo estoy siendo? ¿Qué es esto? Si no paso tiempo durante la semana orando, conectándome con Dios, entonces ¿de qué tipo de fe estamos hablando? Si solo soy un cristiano que viene el jueves y viene y solamente ora el jueves y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado es ateo y después, ¡ay! el domingo, ¿verdad? otra vez. Entonces ¿de qué discipulado, de qué cristianismo estamos hablando? Si el pastor solamente orara cada vez que va a entrar aquí, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué cristianismo estamos hablando? sé que suena duro pero eso es real somos responsables de que la gente haya medido el cristianismo de una forma tan mísera somos responsables a veces yo me siento con gente y el otro día estoy en una reunión con gente mire había gente muy importante estaba visitando una organización no gubernamental y un pastor me llevó y me dijo estaba allí jóvenes profesionales con cualquier cantidad de títulos haciendo cosas. Pero mi amigo, yo, mi amigo estaba allí. ¿Quién es él? Él es Humberto, él es el pastor. En los próximos años usted va a escuchar de él, le decía. Y yo lo miraba, y si aquí estás haciendo. Pero de pronto se me acercó una persona y yo lo vi haciendo algunas cosas de diseño. Y yo me acerqué, qué bonito, te gusta hacer esto? Sí, a ah, también me gusta hacer esto. ¿Sabes manejar esto? Sí, yo sé manejar esto. La persona empezó a mirarme con un poco de de respeto. Mucha gente hoy en día piensa que el pastor es alguien que no encontró una profesión en su vida y como fue malo en el colegio se metió para ser pastor. Díganme que no piensan así. Pero no lo digo para pecar ni por orgullo, porque los pastores que Dios ha levantado en estos últimos años son gente muy preparada. Son gente de alta calidad. Son gente que sabe hacer mucho. Y son gente que lo ha dejado todo por amor a Dios. Y usted y yo necesitamos sentirnos no solamente felices por tener esa calidad de pastores, sino buscar que nuestro cristianismo pueda dar la medida y la talla para que en la sociedad usted y yo podamos entender que hemos sido llamados para predicar el evangelio, como dijo el apóstol Pablo, no solamente dando palabras, sino mostrando el evangelio de poder no con palabras simplemente humanas, sino aun con sabiduría que viene de lo alto, con pensamientos y palabras espirituales. Necesitamos entender esto porque usted y yo tenemos esa responsabilidad. Por eso quiero animarte que tú y yo necesitamos mejorar en nuestro cristianismo. Quiero animar a los jóvenes que busquen ser buenos discípulos de Cristo, que no vengan a hacer vida social, creo en relacionarnos, pero si estás viniendo por una chica, es mejor que salga por esa puerta y que usted vuelva a entrar y encuéntrese con Cristo, si es que va a estar aquí. Si tú estás viniendo por tu flaca o por tu flaco, sí, porque hay gente que, ay, ay, ya bueno, ya. Necesito casarme con un chico buena gente, a ver. Letreros de iglesia, Iglesia del Rey, ahí debe haber alguien. La mamá dice, "Sí, hijita, qué bueno, está bien, vaya a ver si encuentro su muchachito que te un buen agente." Si hay alguien aquí con esa intención, usted tiene que encontrarse con Cristo. Usted, muchacho, no vaya a venir, ay, así que también voy a buscar una chica, voy a ta gente. ¿Me entiende? Estamos equivocados. Si usted es empresario, si usted es negociante y usted está aquí pensando que venir acá es como frotarte la rueda en tu mano, estás equivocado. Si tú piensas que esto es como tu pata de conejo, usted no vaya a pensar que el pastor es el gato que está ahí llamando todo el tiempo en tu puesto de negocio. Usted ha ido al mercado de ciudad, cuánta gente tiene gato, ahí mírense. ¿Ha visto el gato? usted y yo necesitamos encontrarnos con Cristo. Y si hacemos una gran decisión, es él quien va a darte lo que necesitas. La Biblia dice que él sabe de qué tienes necesidad, pero nuestro objetivo no es buscar que Dios me dé lo que yo quiero, mi objetivo es ser un discípulo de Cristo y no hacerlo por impulso, no por emoción, sino entender que debo estar dispuesto a enfrentar el sacrificio, estar dispuesto a enfrentar una forma de vida más baja por amor a él. Por amor a él por amor a él. Yo recuerdo mis inicios con mi esposa plantando esta iglesia, habían días que almorzábamos panes franceses con Inca Kola. Por eso a veces hay personas que a veces dicen, "Los pastores que se enriquecen, nosotros hemos corrido así, a ras de piso." ¿Cuántos de ustedes han jugado limbo solo? ¿Sí? ¿Jugaban limbo solo o no? Cuando uno saltaba y decía, "Hombre a tierra", hemos empezado el ministerio así de tierra, rampeando. Pero todos lo hacíamos por amor a Dios. Han pasado 15 años y Dios es fiel. Dios es fiel porque muchos de ustedes estarán diciendo, no, no es así, va a venir. Si usted es fiel, Dios va a bendecirte, Dios va a prosperarte. Dios está esperando simplemente que usted y yo tengamos que pensar en lo que Él quiere que hagamos. Muchos jóvenes hoy en día quiero animar matrimonios. Los jóvenes están pensando en querer tenerlo todo. ¿Quién te ha dicho que eso te va a dar felicidad? ¿Quién te ha dicho? Nadie. La sociedad nos ha engañado, la sociedad nos ha mentido, la sociedad nos está dirigiendo en muchas cosas, es por eso que el cristianismo está cada vez tomando muchas veces debilidad en ciertas áreas de nuestras vidas. Por eso hoy día los jóvenes están más enfatizados en solo en la imagen que proyecta y no en lo que hay dentro. Necesitamos entender que es mejor decirle a las personas que están emprendiendo el camino decirles la verdad. Decirle la verdad, diga decirle la verdad. Estaba hablando con mi hijo el otro día y y hace bastante tiempo y me decía, "Papá, yo quiero casarme joven, ¿te quieres casar joven? Avísame, yo te caso." Pero yo le voy a decir a la chica lo que tú realmente eres en realidad. Porque yo no quiero ser como los padres de estos últimos años donde la gente, "Ay, mijito, es buena gente." Si sí. 40 años, no ha lavado, no plancha su ropa, no, pero es buena gente. ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! Dile la verdad, no le vendas gato por liebre. Yo le decía eso a mi hijo, yo le voy a decir a, a la chica, yo le voy a decir. Y hablaba con mi hijo y le estaba creando un prototipo de mujer que él debería tener. Y él me dijo, papá, a ver, ayúdame, ayúdame. Tú necesitas una mujer que tema a Dios, una mujer inteligente. ¿Qué? El pensaba que le iba a decir que Barbie rocker, que le iba a decir quién. <risa> Necesitamos decirle a la gente la verdad. Y en el discipulado Cristo le estaba diciendo a los discípulos la verdad. ¿Quieres seguirme? Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, le dijo. A ver si quería, pues. A ver si quería. Y es bueno. Por favor, los que son futuros suegros digan en la verdad a sus futuros yernos. Sí, seamos puntuales. Yo recuerdo una conversación con mi suegro cuando yo le dije, "Quiero casarme con tu hija." Esta fue una pregunta puntual. ¿De qué la vas a sostener a mi hija? Hoy en día lo cero sí. Ay, ay, llévatela. No. <risa> qué fácil cómo han cambiado los tiempos. Así eran esas preguntas sabían en esa conversación. Esas preguntas sabían. ¿Por eso dónde están mis dos hijas? Yo les he dicho a mis dos hijas, una tiene 5, la otra tiene 7. Yo les he dicho, hijita, yo tengo que yo tengo que saber, yo tengo que hacer el primero, sí, papito, me dice. Nuestro problema ha sido que nunca hemos querido decir las cosas como son en amor, pero lo que son, y en el cristianismo Jesús nunca mintió, Jesús siempre dijo la verdad. Jesús siempre dijo la verdad. Somos nosotros hoy en día que hemos cambiado tanto por la sociedad y no estoy hablando de de legalismos, no estoy hablando de esas cosas, pero necesitamos decir lo correcto, necesitamos hacer lo correcto, necesitamos movernos por la voluntad absoluta de Dios. Cuando hay que decir que el cristianismo es un sacrificio, sí, hay momentos de sacrificio, hay dificultades, sí las hay. Sí las hay. Hay momentos, sí, Salmo 23 habla aún de momentos de dificultad, parecidos a momentos de sombra, de muerte, de angustia. Pero necesitamos usted y yo ser puntuales en lo que Dios tiene para nosotros y como verdaderos discípulos de Cristo, es mejor decir a las personas los que están emprendiendo. ¿Cuántas personas aquí aman a Dios? Usted debe entender y saber lo que está emprendiendo es el cristianismo. Es el cristianismo significa un muerte hasta el final. No solamente a nuestro yo, no solamente a nuestros deseos, los antiguos cristianos murieron abrazados aún en la arena del circo romano, algunos murieron decapitados, muchos de ellos fueron perseguidos, muchos de ellos por amor a Dios. Hoy en día nos asombramos cuando hay gente siendo asesinada en otras partes del mundo por no negar su fe y decimos, "Ay, ¿dónde está Dios?". Nadie ha dicho que eso ya se acabó, porque aún es gente que está muriendo en sacrificio por su fe. Y Jesucristo dijo, "Bienaventurado cuando por mi causa fueres vituperado o sufrieres cualquier cosa en contra tuya, bienaventurado serás". Eso es el cristianismo, no podemos decir que el cristianismo todo es cool. La gente dice, "Ah, sí, cool, estoy buscando una iglesia cool." Qué cool, ni cool, ni cul, cool? esto es un asunto donde usted y yo necesitamos entender para qué y por qué estoy siguiendo a Cristo. El discipulado es un trabajo de tiempo completo, de toda la vida. Ser un discípulo es de toda la vida, no hay jubilación. No hay jubilación. Es definitivamente hay un costo en el discipulado. Pero también hay garantía de abundancia, hay garantía de compensación, hay garantía de que Dios es capaz de darnos hasta lo imposible. Esto es el discipulado. Esto es el discipulado. Te voy a contar una historia de la gente comunista. Cuando el comunismo era muy fuerte no solamente en Perú, sino en Europa, Muchos de los comunistas con pensamientos y filosofías como esa tomaban a los jóvenes y los entrenaban. ¿Saben para qué los entrenaban? No los entrenaban para que sepan más. No los entrenaban para que sepan más. Su meta no era que sepan más, su meta era que estén dispuestos a morir por la causa. Esos suicidas que hay eso saben mucho sobre ese adoctrinamiento. Y el que lo adoctrinó, su meta no fue que el otro se levante y diga, "Ah, yo sí, yo sé mucho." No. Su meta era que ese a quien lo está adoctrinando esté dispuesto a hundar su propia vida por esa filosofía corrupta y demoníaca. Y en el cristianismo cómo es, pastor? En el cristianismo la gente se entrena más, estudia más, se prepara más y no quiere morirse En el cristianismo es a la inversa, la gente se prepara más, estudia más pero no quiere morir No, eso yo ya sé, dice Tú puedes encontrarte con gente afuera, no, yo ya conozco sobre la Biblia ¿Y por qué no te has muerto hasta ahora? Dile ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? Porque el que más conoce de la palabra, la Biblia dice, al que más se le ha dado, más se le demandará. El que más tiene esta palabra en su vida, más muerto debe estar. A su yo. Por eso Pablo dijo, "Ya no vivo yo", dice Gálatas 2. Oh, ¡Aleluya! Yeah. "Ya no vivo yo, Cristo vive en mí". Oh, yeah. Si ustedes de aquellos que dicen, "Yo ya conozco la palabra", entonces, ¿qué estamos esperando para morirnos? El discipulado es un estado donde vamos a poner a prueba nuestra fe, donde usted y yo necesitamos poner en alto, en alto, muy alto la decisión que hemos tomado. Hebreos 11 del 8 al 10, con esto terminamos. Hebreos 11 del 8 al 10 es un ejemplo claro de alguien que decidió dejarlo todo por la nada. Todo por nada. ¿Alguien quisiera dejar todo por nada? No todos, es decir, no, decimos, todo por nada, no, ve pastor, así no es. Hay que ganar alguito. En el discipulado, Hebreos 11 del 8 al 10. Dice de esta forma: Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber, diga, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién salió? Está hablando de Abraham. ¿Sabes tú has leído Génesis 12, cierto? Este es Hebreos. Si tú vas a casa en Génesis 12, tú vas a encontrar que Abraham vivía en una ciudad que se llama Ur. De los caldeos. Puede corroborarlo luego en su Biblia. Ur de los caldeos. Por la fe Abraham salió de Ur. ¿Hacia dónde? Sin saber a dónde iba. Ahora usted dirá Ur. Si tú logras estudiar un poco de historia. Ur era la ciudad más moderna de esa historia. De ese momento en la historia. Era la ciudad moderna más moderna. Era la ciudad más desarrollada y ahí vivía Abraham. De allí era Abraham. O sea, estaba en la ciudad más deseada, por así decirlo. Muchos peruanos aquí dice, "Ay, para qué nací en Perú, yo quisiera querer nacer allá en Inglaterra", dice. Imaginemos que tú has nacido allá o en Japón o en Inglaterra, allá y de pronto Dios te llama y te dice, sal de ahí. Está bien, Señor. ¿Y hacia dónde vamos? No sabía hacia dónde iba. Tú solo sal de ahí. Ahora, es fácil cuando alguien te dice, sal y vamos a tal lugar. No, sal de ahí, pero ¿a dónde voy? Sal de ahí, nada más. ¿No es más complejo salir de ahí, nada más? Ahora, representando que Ur era una ciudad más grande, por así decirlo, la ciudad más moderna, la ciudad élite de ese entonces, Ur de los Caldeos. Lea la historia. La Biblia es tan hermosa, es tan linda la palabra de Dios. No desprecie ningún dato bíblico. Cuando en la Biblia dice aún el nombre de una ciudad, trate de saber por qué lo menciona allí. Estaba allí en Ur de los Caldeos él, y ahí lo llamó Dios. Él vivía en ese lugar y Dios le dijo, "Sal de ahí." Sal de ahí. Y dice la Biblia que por la fe de Abraham al ser llamado, ¿qué dice? Número 1, obedeció. Número 2, salió de de un lugar para recibir como herencia. Pero salió a dónde? Sin saber a dónde iba. Mire, número 1. Sal de allí. ¿Qué hizo él? Obedeció. Salió de allí para recibir una herencia pero sin saber a dónde iba sin saber a dónde iba pero por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña viviendo en tiendas como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaban ¿qué esperaban? la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios Dios El discipulado o ser un discípulo tiene pruebas y muchas veces Dios te dirá sal de donde estás y no te dirá hacia donde vas, muchas veces Dios te dirá sal de donde estás y no te dirá a donde irás y muchas veces el lugar de donde Él te dice que salgas será un lugar muy codiciable para muchos. Pero él te llevará a un lugar, pero la garantía es que él nos da la garantía que no hay pierde, que hay recompensa un eterna para aquellos que siguen a Cristo. Ay, que eso, oh, que el otro, si en verdad quieres ser mi discípulo, dijo Jesús. Entiende que las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Quiero animarte. Quiero animarte. Estuve mirando la historia de esta iglesia, está a punto de pasar 15 años que empezamos esta iglesia y ha sido una jornada larga y no todo fue llano. Hubieron momentos áridos, de mucho sol sobre nuestra cabeza, de mucha sed, de muchas situaciones, pero una garantía encontramos, que Cristo lo que él promete, lo que Dios ha prometido Él lo cumplirá Y si alguno quiere ser discípulo de Cristo Salga de donde Dios le ha dicho que tiene que salir De repente esto es algo para ti puntual No necesariamente es el lugar No necesariamente es una posición en la que estás Sal del temor de donde estás Sal del miedo de donde estás ahora oculto Sal de esa circunstancia donde estás escondiéndote Salga para obedecer a Dios Salgamos Ay, que no tengo temor de eso. Tengo temor a aquello, sal de ahí. Dios te ha dicho, si en verdad me amas. Ahora esa es la prueba. Te poner en evidencia si realmente tú y yo amamos a Dios. Estamos hablando de ser discípulos de Cristo, de que tú y yo podamos seguir a Cristo aun en medio de las pruebas y adversidades. Amén, iglesia. Amén. Quiero ni Marte. Queremos aprender mucho sobre esto Para que nuestra fe crezca Para que nuestro testimonio Sea mucho más fuerte En los próximos años En el cristianismo Cosas terribles vienen para el mundo Y yo no puedo negarlo También para nuestro país El país está infectado El poder está corroído ahorita Nos toca orar No voy a hablar de personas Yo no voy a hablar de personas, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra huestes, contra principados. Yo no voy a murmurar del presidente, no voy a murmurar de nadie, de esas personas que están allí. Muchos de esos hombres que están enseguecidos por el pecado, muchos de esos hombres que están llenos de todos esos pecados de sodomismo y todas esas cosas están siendo usados como instrumentos por Satanás. Y la iglesia está tratando de aborrecerlos a esos hombres. No, nos toca orar por ellos. La Biblia dice aún hay que orar por lo que nos maldicen. Nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra huestes, contra principados. Sí, nuestro testimonio debe mejorar, pero no debemos perder la doctrina, la palabra. Nuestras armas no son naturales, nuestras armas son espirituales. Necesitamos coger esas armas espirituales. Nuestra lucha no es una lucha natural, somos gente sobrenatural y necesitamos plantar la palabra de Dios en nuestra vida y entender que somos verdaderos discípulos salga de donde Dios le está diciendo que salga. Pastor, yo no sé qué va a hacer de mí, salga de ahí porque así salió Abraham. Y es increíble, sigue la historia de Abraham. Dios lo bendijo de una forma grandiosa, pero yo no quiero hablarte de las bendiciones de Abraham porque podría terminar motivándote mal. Y diciendo, "Ay, ya si me va a bendecir igual que Abraham, está bien." Ese es el asunto de Dios. Él obedeció. Él salió marchó por una herencia, pero no sabía hacia dónde iba. Y ese es Dios. Me encanta Dios. Porque ese es nuestro Dios que está sobre todo. Él te da la garantía. Él no falla. Él no miente. Amén. Ahí donde está usted. Quisiera que oremos juntos. Digamos, Padre, estamos delante de ti. Queremos pedirte perdón porque Nuestra vida, muchas veces, Señor, tú más que nadie conoces cuántas promesas te he hecho a solas y en lo secreto. He mencionado palabras que realmente suenan asombrosas delante de ti. Pero eso no te asombra a ti porque es en el momento de la prueba donde ponemos realmente en evidencia quiénes somos. Porque es en el momento de la prueba donde realmente yo pruebo mi amor por ti, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, porque he dicho cosas con mis labios, pero no las he respaldado con mis acciones. Perdóname, Dios. Te necesito. Te pido perdón. Quiero estar dispuesto, Señor, a hacer tu obra. Quiero estar dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Quiero estar dispuesto, Señor, a guardar esa palabra tuya en mi vida a buscar tu rostro Señor Padre ayúdanos a ser mejores discípulos ayúdanos a ser mejores discípulos Señor te lo pido en el nombre de Cristo Jesús te lo pido Señor ayúdanos a ser mejores discípulos tuyos Señor a estar dispuestos Señor a alcanzar El verdadero significado de lo que realmente es seguirte a Dios. Quiero estar dispuesto a pagar el más alto precio si así lo demandare esta decisión. Si alguno de ustedes en esta noche quiere reafirmar su compromiso de ser un discípulo de Cristo, ahí donde está yo quiero animarte a levantar tu mano y hacer un compromiso juntamente conmigo en esta noche, y decir Dios, estoy delante de ti y en esta hora yo levanto mi mano reafirmando que mi vocación, mi decisión de seguirte es firme, Señor, y que venga lo que venga, estoy dispuesta a seguirte. Te pido que tú me ayudes, Señor, a ser fuerte y valiente a esforzarme, a llenarme del conocimiento de tu palabra, a entender que necesito, Señor, no dejarme vencer por las dificultades, ponerte primero a ti en mi vida, Dios, y seguirte adelante. Seguir adelante, Señor. Venga lo que venga y pase lo que pase, quiero hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Póngase de pie, vamos a alabar juntos a nuestro Dios en esta noche. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oración arroba iglesia del rey punto com si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas puedes visitar nuestro espacio en el internet triple doble iglesia del rey punto com o encuéntranos en facebook como iglesia del rey con nosotros será hasta la próxima que dios te bendiga Estás en mi mismo en la sombra de tu cruz me guiará tu